Eh, su noticiero 37 grado cuenta con el señor alcalde Ortega Tolima, el doctor Benjamín Aponte. Doctor, eh, ¿cómo va ese plan de desarrollo? ¿Cómo adelanta ese proceso de empalme que se pudiera llamar todavía y explicando las necesidades de su municipio? Bueno, Dios gracias. El plan de desarrollo va por buen camino. Hemos cumplido todas las metodologías eh, dispuestas por planeación nacional por la, la, el departamento del Tolima y por supuesto que cumpliendo el cronograma establecido, ya se presentó el borrador a Cortolima, ya se hizo la socialización con las comunidades del municipio de Ortega y por supuesto que seguimos en el firme propósito de seguir contribuyendo a que el plan de desarrollo sigue en marcha para que posteriormente sea presentado ante el Consejo de Gobierno, ante el Consejo Territorial de Planeación y pues, y últimamente al Consejo Municipal para que se dé la aprobación y después pues la sanción de... ...del alcalde para que entremos inmediatamente a ejecutarlo en los próximos cuatro años. Alcalde, ¿qué necesidades que pudo identificar en esta visita por los barrios, por las comunidades? Bueno, eh, el gran desarrollo va encaminado, por supuesto, meramente en lo social. Voy a ser muy práctico en el caso de dejar prioridades necesarias y concretas... ...y de acuerdo a la articulación de las políticas del gobierno departamental y el gobierno nacional... Toda vez que hay una línea de acción que podemos desarrollar y por supuesto que me identificar con esas mismas políticas en áreas de poder desarrollar proyectos de impacto social para la comunidad en todos los sectores. Alcalde, hubo anuncios por parte de la gobernación de mejoras en el municipio de Ortega. ¿Qué opinas sobre estos anuncios de la gobernación? Bueno, muy positivos. El señor gobernador próximamente irá a visitar al, de, al municipio de Ortega. Está programado tentativamente para el 7 de abril. ...en la cual pues vamos a tener una agenda compartida... ...tanto el mandatario departamental y su alcalde... ...y pues estamos en la espera, que yo sé que el gobernador tiene sus buenos oficios... ...tiene en cuenta Ortega, eh, la gente lo aprecia, lo apreciamos en el municipio... sé que va a ser una verdad tan importante en este municipio que tanto lo necesita. Alcalde, para finalizar un mensaje de, de positivismo, de esperanza... ...para los ortegunos, las comunidades indígenas... ...que hoy es tan importante para este tema de posconflicto y lo que viene para el país. Lo cierto y lo importante es que nuestro municipio está en el municipio de consolidación, el posconflicto viene por supuesto y Ortega va a ser un municipio beneficiados sobre estos programas tan importantes del gobierno nacional. Nos corresponde, o eh, me corresponde como alcalde, tener los proyectos listos, estamos gestionando, estamos eh, con caldo cal no los ministerios, con los entes no gubernamentales, para tener muy en cuenta las diferentes necesidades que tenemos en CIPI Ortega así que que plasmadas en el plan de desarrollo y por supuesto eh, la ejecución firme de cada uno de nuestros proyectos que va a ser de impacto social para toda la comunidad de Ortega. Alcalde, muchas gracias sí. y regalemos la bótico.